Amables oyentes, en el año 630 de nuestra era, el mundo árabe, y particularmente Arabia, se dividía en dos tendencias religiosas. Aparte de estas dos tendencias religiosas, había individuos aislados que pertenecían a otra secta, pero la gran masa árabe era pagana, y justamente en el Corán aparecen los nombres de algunos de sus ídolos. Pero los árabes de aquel tiempo no consentían en adorar al Dios supremo y creador, sino que le agregaban otras deidades, asociaban a Dios con otros dioses, de donde vienen algunos términos que todavía se mencionan o se alude a ellos en el Corán no se les llamaba paganos ni politeístas a los árabes de entonces, sino asociadores, musrikum, y su crimen se llamaba sirk, asociación. Reconocían que Dios había creado el cielo y la tierra, pero adorar a Dios los dejaba fríos, porque solo comenzaban a vibrar cuando invocaban otros dioses. De esos dioses, de esos asociados, el Corán... Habla para demostrar su impotencia, para describir su ruina en el juicio final y para burlarse de esos dioses, sobre todo cuando se trataba de divinidades femeninas. Los árabes, en su orgullo varonil, sufren cuando el hijo que les nace es una niña y querrían atribuir a Dios ese ser que para sí no desean, que cree entre perifolios incapaz de discutir razonablemente, etcétera Entonces el Corán describe a estos árabes, como muy apegados a las tradiciones de sus antepasados y rehusando un islam que se opone a esas tradiciones, especialmente en dos puntos, el monoteísmo y la resurrección de los muertos. Y el Corán polemiza con esa actitud, acumula argumentos que son clásicos de la tradición judeocristiana para establecer la posibilidad de la resurrección, para decir que Dios ha creado el mundo en general o el embrión en el seno de la madre muy en particular y que es capaz de devolver la vida a los difuntos por una especie de segunda creación Dios que por la lluvia devuelve la vida al desierto seco también es capaz de devolver la vida a las osamentas secas estas enseñanzas del Corán chocaban con las convicciones tradicionales de esos árabes de aquel tiempo por eso es que el monoteísmo absoluto y el dogma de la resurrección de la carne no coincidían con el sentido de las viejas religiones tradicionales de los árabes. Pero en el Corán se menciona la existencia de seres misteriosos llamados genios, el culto a la generosidad, a la bravura, a la solidaridad familiar, y cuidado de la elocuencia y del estilo árabe y la abundancia religiosa de pasajes que recuerdan la biblia no hace olvidar este aspecto propiamente árabe en el corán la tradición judea tiene un matiz árabe un semblante árabe y entonces el cristianismo por ser presentado en forma demasiado ligada a una cultura no había conseguido ser totalmente admitido en otras culturas como la cultura árabe y nacieron formas nuevas, como las que propone el Corán, más o menos parecidas al mensaje cristiano y en algunas cosas muy diferentes. Entonces, el aspecto propiamente árabe del Corán toma la forma de su cultura, se manifiesta en algunos ritos como el de la peregrinación a la Meca, como las ceremonias durante las cuales la multitud da siete vueltas a la caaba o venera a la piedra negra empotrada en un ángulo. Y entonces este culto a las piedras nos recuerda las ceremonias relacionadas con las piedras en el culto semita y particularmente en algunos relatos del Génesis o de la toma de Jericó o del cruce del río jordán y la existencia de territorios sagrados y de prohibiciones relativas a los animales que en ellos viven se encuentra enseñada en la historia del profeta salir enviado al pueblo de los tamudeos y que la biblia ignora porque estos aspectos árabes de lo sagrado han sido conservados por el corán y el islam ha sido depurado de todo lo que no era compatible con el más estricto monoteísmo. Esta es la virtud del Corán, enfatizar el monoteísmo. Podemos no coincidir con muchas de sus enseñanzas, pero hay una virtud en donde el mundo árabe es llamado a la reflexión y a abandonar todo concepto politeísta, tiene partes antiguas que enseñan a respetar esta idea y consideran que Mahoma fue un gran personaje, un enviado noble, no la simple palabra de un poeta ni la palabra de un adivino, sino que él era el instrumento que traía la revelación que procede del Señor del Universo. El Corán es una obra admirable que nuestros oyentes deben leer y deben compararlo con la Biblia. Por supuesto, para nosotros los cristianos la Biblia es la palabra de Dios y nos muestra un camino de redención al que tenemos acceso mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero también conviene observar a través de la lectura del Corán la influencia que la literatura bíblica ejerció en el mundo árabe. A veces uno se pregunta si los cristianos de entonces no supieron adaptarse a la cultura, a lo que hoy llamamos la misión transcultural, de entender la mentalidad del mundo árabe de la manera que Mahoma la interpretó. Y cómo Mahoma, aunque estuviera equivocado o confundido en algunas de sus expresiones, procuró unir, la revelación que Dios había dado a través de la Torá y de los Evangelios a sus propios conceptos de lo que Dios quería para influir proféticamente en un pueblo guiándolo a creer en un solo Dios todopoderoso creador del universo y deseoso de la redención del mundo. Mahoma estuvo cerca, cerca de la gran verdad suprema, aquella verdad que Jesucristo declaró cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este tema es apasionante, amables oyentes, y hoy se acabó mi tiempo, pero continuaremos otro día.